Para que parezca verdad, caramba Tu programa para perder el tiempo Hola, muy buenas tardes, feuchas Aquí estamos, otro viernes más sin una feucha Pero dos al completo y otras dos que nos acompañan esta tarde Exactamente, seguimos estando aquí, aquí. en el estudio Lleno de feuchas que estamos Bueno, pues nada, vamos a empezar con la agenda, que hoy no está Manuela, pero agenda sí tenemos, ¿no? Hombre, claro, Chula. Claro, claro que tenemos agenda. Siempre hay cosas... Free. Free eh, en Bilbao, vamos, es la capital mundial... Del free. Del free. <risa> pues sí. Pues eh, mía, vamos a empezar... Eh, a ver porque hay diferentes cosas, la verdad que no lo tengo muy bien organizado, pero bueno, vamos a empezar porque está el, la décima edición de la Semana de la Poesía aquí en Bilbao, y empieza bueno empezó ayer, que se debió de inaugurar, ya nos comentará Frida, nuestra Frida, que la tenemos hoy aquí, eh, hoy es un homenaje a Gabriel Aresti, en la Biblioteca Virbarrieta. El que nos estáis escuchando, pues bueno, ha empezado a las siete y media y mira, pues también coger un libro y leer alguna poesía suya también estará bien, porque ya no vais a llegar, claro. Eh, también mañana se va a contar eh, con la presencia del Premio Cervantes del 2006 a Antonio Gamoneda, que dará una charla que lleva el título de su última obra, Un armario y uno de sombra. El recital también va a haber un recital de poemas de Evario Benedetti y, el, y va a haber un recorrido en bicicleta con lecturas de poemas por las calles del Casco Viejo, que está organizado por un músico experimental, que combina el cine, el eh, la escultura sonora, la improvisación y con utiliza instrumentos creados a partir de objetos baratos. Fíjate, eh, o sea, tiene que ser algo flipante. La verdad es que no lo sé muy bien, y ese día? va a ser por todo el casco viejo, no sé muy bien a qué hora, supongo que por las mañanas, durante toda la mañana estará por ahí dando vueltas con las bicicletas y recitando poesías además de la, de, de, de la música, ¿no? ¿Y eso cuando es? Eh, para mañana, ah. mañana sábado Y el domingo eh, también va a haber un grupo Dentro de todo el festival este O la semana de la poesía Un festival, o sea, va a haber un grupo de jazz eh, Que va a cantar canciones Sonida con la música de Juan Manuel Serra Y Silvio Rodríguez O sea, con textos de Eduardo Galeano Y Mario Benedetti En fin, pues un domingo Eso para el domingo El lunes estará Miren Agurme Abe también, el lunes, con otras dos poetas que no recuerdo su nombre, pero hace como un poco... Ah, Miren Agurme Abe, ha tenido un libro hace poco, ¿no? Hace un poco, además La primera una... novela, ¿no? O sea, ha sacado esa chica... Eh, no, ella es un es poeta, no claro, sé si sí. ha escrito la primera novela, Yo pero bueno, quiero sí. decirte que es una poeta muy buena, escribe en euskera y castellano, castellano sí. tiene mucha trayectoria en poesía, y, y me he quedado, porque es que además... Mmm, Ayer estuve que, bueno, quería hacer un poquito de mención porque como se hizo, se dio el premio Nobel a Bob Dylan y estaba también el, el poeta que inauguró la Semana de la Poesía, Adonis. Adonis ah, sí. es un estaba aquí, poeta... ¿no? Estaba aquí, además. Sí, estaba aquí, sí, presente. Sí, sí, sí. Y estábamos pendientes, como no se sabía hasta mediodía, digo, a ver si estamos en la biblioteca de David de Barrieta, y a Adonis le daré el, el premio Nobel, Nobel de Literatura, ¿no? Eh, pero no, le dieron a Bob Dylan a mí me gusta, sé que es controvertido pero bueno, hay otros premios como el de la paz mucho más controvertidos y no pasa nada a mí me encanta que se lo den a Bob Dylan también sí. me hubiera gustado que se lo hubieran dado al japonés o al poeta eh, sirio con, que está refugiado en, en, en Francia, que tiene una trayectoria de poesía social y poesía, reivindicación de la poesía árabe muy bueno, pero bueno fue muy interesante la, la inauguración de ayer, llenazo Fue un gusto escuchar poemas, además que no quería que se que se tradujera, así se tradujo la entrevista que se le hizo. Y la verdad es que suenan, aunque no entendíamos simplemente la manera de recitar, el énfasis, eh, lo que transmitía, nos hizo estar en la gloria sin, sin saber ni lo que Ni lo, ni que, lo que estaba diciendo, ¿no? O sea que muy bien, lo de ayer bueno. muy, muy bonito. Oye, sería un buen debate ese, ¿eh? lo del premio Nobel. Claro que sería un buen debate. Pues sería un, sí, un sí. debate... Yo, yo me quedé un poco alucinada. Sí. Pero a mí me parece muy interesante. De hecho, hoy lo he dedicado mm. precisamente a este premio Nobel porque he traído también como música a mujeres que han escrito sus letras y que también pueden claro. estar interesadas. Yo estoy es de acuerdo interés. con Frida en que también en el premio Nobel de la Paz se lo dan a... A, a Colombia, de este año, por ejemplo. Eso si es. hablamos de los paramilitares y de decir, tanta eh. cosa que hay ahí atrás. Pero bueno, no quería decir eso. Quiero decir que los miembros de la Academia han abierto un poco las miras porque son bastante, dan premios Nobel, como dices, ¿qué? y ese, y eso, vosotros sabíais que había, como yo le digo a la gente, si le dan al, al sirio, merecido, todos los que están propuestos, no tengo nada en contra, pero si le dan, por ejemplo, al Adonis, que sirio, la gente que estamos en poesía lo conocemos, el resto no, pero nadie dice nada, nadie diría nada. ...o al japonés, nadie diría nada... ...sin embargo, como Bob Dylan es un músico... ...que hay músico que a algunos les gusta o no... ...pero Bob Dylan para mí es, es, ...se puede hacer debate, ¿eh? yo solamente voy a dar mi opinión y corto... ...considero que es... ...un poeta... ...es un músico intergeneracional... ...va uniendo eh, generaciones... ...la música además une... ...es uno de los que unen ...es un mito... ...y es un hombre que se ha implicado con la música... ...y a mí me parece... ...que que se ha abierto un poco el campo y se ha modernizado... ...y a mí, mi opinión personal, me parece bien... ...sé que es controvertido, otros dirán lo contrario... ...pues yo también creo creo que es poesía también... ...lo que pasa que lo canta... si hay música es darle a claro. un músico... ...o sea, es uh -huh. dar un premio Nobel... Eh, ...a un músico, a un cantautor... ...que sus letras es poesía... ...exactamente, pues en eso estamos de acuerdo y bueno pero vamos a seguir con un poco con él el... sí sí, sí, el sí no, no venga bueno pues mira tenemos eh, para el domingo dentro de bilba fashion hay una pasarela de moda de la calle en la gran vía frente al palacio foral a las siete y media porque ah, estaban haciendo hoy historias ahora cuando he pasado yo uh -huh. sí. Y bueno, pues como es gratis, me pareció también interesante que Bilbao está en la el mundo también de la moda. Exactamente. Tenemos Cine que está Bilbao en pantalla grande, ciclo de cine de peli, de, de películas rodadas en el, aquí en el Bocho. Eh, esto ha empezado ya ya el mes pasado, pero ahora este el miércoles 19 eh, hay también hay una película Hotel y domicilio de ernesto del río y para jueves 27 la máquina de pintar nubes de paccho hotelería si os interesa pues eh, ahí está esta es además lo hacen en la sala cúpula del Teatro campos eliseos el a las 8 y cuarto uh -huh. además creo lo que debe ser un buen sitio noso sí, precioso eso. o sea si es gratis o sea que pues mira el miércoles 19 hay a haber una película que se ha rodado aquí en En, en Bilbao y otra cosa para el el viernes 21 para el viernes que, viernes viene. que viene ya sé que tenemos las feuchas pero eh, no tengo que decirlo porque eh, va a haber el Ochar metraje que es un corto que hemos estado haciendo unos componentes del grupo de teatro de Ochar que vamos a presentar un corto y se va a hacer se va a proyectar un <coughs> el viernes 21 a las 8 de la tarde en el centro cívico de Ocharcuaga los cortos y la entrega de premios o sea es un festival de cortos es un festival de cortos que se llama Ocharmetraje vale muy bien pues en eso estamos y, y nada más que bueno yo para terminar algo más lúdico ¿eh? muy bien son las fiestas de Basauri o sea que podéis pasar todo el fin de semana es el último fin de semana de fiestas ...y bueno, pues se puede disfrutar de todo gratis... ...porque hay un montón de actividades... ...para poder hacer muchísimas cosas... ...y pasar el día en Basauri... ...y probar un poco de su bebida típica de fiestas... ...que es el zurracapote... Uh -huh. ...eh, pues estupendo... ...bueno, y como os estaba comentando... ...haciendo este honor a la... ...a las personas que hacen poesía con la música... ...que escriben sus propias canciones... ...pero voy a traer, os he traído a varias mujeres, entre ellas... La primera que voy a poner es a Terzi Chatman en su canción New Beginning. O sea, imagino vale. que todo el mundo le conoce. Sí, a Terzi y la conocemos todos. Exactamente, pues aquí está porque también tiene unas letras que, que es para escucharla. Nuestra víctima es ya conocida de las fechas se llama Beatriz Díaz y es escritora, además de investigadora de memoria oral. Muy buenas, Beatriz. Hola, buenas tardes. Hola, oye, lo primero, ¿qué es investigadora de memoria oral? Memoria oral, investigadora de memoria oral, pues eh, la memoria oral es, eh, o sea, digamos, es un método que uh -huh. eh, que te atrae a averiguar sobre la historia a través de lo que la gente cuenta y recuerda. ¿Cuánto Dicho llevas? Es sí, sí. Pues sí, mejor mejor y sencillo. <risa> sí. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevas de investigadora de memoria oral? Pues desde los años 90. 20 años o así. ¿20 años? Uh -huh. ¿Y sobre qué, qué tipo de memoria oral, un poco? O sea, bueno, todo pues tipo... Empecé, me, vamos me empecé preparando por mi cuenta y un poco he ido cambiando de ruta. Uh -huh. mm, pero empecé más recogiendo voces y luego evolucioné, digamos, a, a recoger testimonios en profundidad. Y tanto en entrevistas personales como a través de grupos de trabajo, de talleres, en grupos de trabajo y tal. ¿Y son los grupos de trabajo de memoria oral? <ríe> eh, bueno, pues se trata de convocar, o sea, es decir esto pues lo he hecho en, en, a nivel de barrio, de pueblos eh, concretos, entonces se convoca a la gente que quiera participar eh, con la propuesta de si les interesa recoger sus memorias y, y de modo que luego van a tener, o sea, que van a aportar y que con eso se va a construir una especie de historia de puzzle, de historias, de historia compartida... Colaborar? Eh, allá vamos luego ah, sí, sí. <ríe> y con la y con la propuesta de que de que como de evolución van a tener ellos y ellas su, sus memorias editadas para que repartan entre amistades familiares etcétera un poco mm, no hay no hay grandes participaciones pero las que hay pues han sido muy interesantes o sea los grupos han sonido ser reducidos pero mejor ¿eh? tampoco quiere decir que que son grupos de trabajo intensos, de quedar semanalmente a lo largo de los meses y, y bueno, de crear confianza, de, de crear grupo, confianza en las dos direcciones y, y bueno, pues cinco personas mejor que 10 No, no es fácil, no es fácil porque, bueno, <ríe> poner sobre la mesa y en el grupo tu vida y, y tu vida, tus reflexiones sobre tu vida, etcétera. Es que hacer un poco de psicóloga me da, ¿no? También. Sí, que hago lo que puedo, sí. pero vamos, sí, Oye, sí. de esos grupos de trabajo, ¿cuántos libros más o menos has hecho de o de memorias de? Claro, ¿qué? el número no le importa. Bueno, ya, pero vamos, ¿qué trabajos? <risa> eh, se, mm, grupos de trabajo ha habido tres o cuatro, tres o cuatro, tres o cuatro años. O sea, eh dos años hice grupos en En centros de adultos, eh, en Tarifa, en Cádiz, hecho en centros de día, en residencias de ancianos también, o convocados a través de servicios sociales, en el caso de otro pueblo de Cádiz, en los barrios. Y, y bueno, ya esto que hemos hecho recientemente sí, también, bueno. pues ya más, más que grupo de trabajo es trabajar en, en el aula también, a partir de historias de vida. Uh -huh. sí. Este es tu segundo libro, ¿no? Eh, bueno, no no. Ah, Vaya, estoy yo mal informada No, no, no lo no. he contado ya, ya. Sí. Mm, no. Bueno, mm. es que claro, viniste a hablar eh, O algún en alguna otra ocasión Sobre la memoria de las mujeres A ver, que me reflejo Hemos eh, estado hablando sobre Un libro que habla de mujeres y franquismo Mujeres y exacto. franquismo en el Gran Franque Bilbao Se llama Que sobre todo recoge testimonios vi o sea, sobre todo se hace con testimonios a partir de testimonios de la, en la margen izquierda recogidos en la sí. margen izquierda uh -huh. y yo creo que me se también de algún libro o sea un poco de un, un libro que recoge historias de mujeres de tarifa también ah, claro, sí, sí. No decís, claro mujeres que ¿Qué, qué en las conserveras yo sí que quería preguntarte esos grupos de trabajo O bueno, para cuando tú llegas, por ejemplo, lo que va del que vamos a hablar luego de Sorrocha, Gurea, Usoa, Memoria, eh, Memoria, Guelan. Eh, Cuánto tiempo te o sea, el tiempo, por ejemplo, de, de estudio, de trabajo hasta que sale la publicación? Bueno, esto ha sido un sprint horrible. ¿eh? En este caso, este último, o sea, han podido pasar años eh, años. Decir, sí, el, el lo que es el, el trabajo en el grupo. Son unos meses. Después yo me tomo un intervalo para trabajar sobre todo lo que he grabado y recogido. La gente también escribe, o sea, quien quiere cuenta, quien quiere escribe en su casa. Es decir, que doy todo tipo de posibilidades, ¿no? Porque, bueno, cada uno, la memoria y, y los recuerdos, sí. pues tienen diferentes caminos. Y claro, yo luego tengo que organizar todo eso. Tengo que, que transcribirlo y tengo que reconstruirlo en, en una historia y añadir datos históricos, sociológicos y ver en qué orden, etcétera. O sea, reconstruirlo en un conjunto de relatos que tengan sentido, que tengan un hilo, un, un interés. Y luego vuelvo a trabajar con ellos y ellas eh, un poco para repasar, para, bueno, para que se sientan más o menos eh, convencidas de, de, del trabajo, del borrador, para que puedan aportar, sugerir, para volver a acabar de completar. Entonces... Todo este proceso puede ser un año, pero luego hay que acabar. O sea, el proceso de escribir un libro es mucho más largo para, para sacar uh -huh. algo un poco sólido y luego la fase de diseño, etcétera, ¿no? Y luego si por medio de problemas porque el ayuntamiento no te paga o porque la editorial que dijo que lo iba a sacar no lo saca o porque eh, alguien se ha muerto antes de acabar de revisar, etcétera, que solía haberlos... Eh, uh -huh. Problemas muy variados, ¿no? Es decir, eh, no trabajamos con zapatos, sino con personas. Entonces, pues bueno, hay hay muchas cosas que aclarar y hay muchas cosas que pueden pasar por el camino pues a veces han pasado 23 años hasta que se ha editado bueno uh -huh. pues vamos a entrar un poco ya en el en el nuevo que, sí. que acabas de presentar ¿no? porque lo presentaste es el juego ayer está eso um, es vamos salió hace un mes pero se presentó públicamente en el instituto de cerroza eso ayer. es que se llama zorrocha Gureausoa a memoria geán uh -huh. zorroza nuestro barrio memorias en el aula y uh -huh. ¿Y esto cómo, cómo empieza el trabajo? Cuéntanos un poco. Pues la historia, esto se encuadra dentro de un, de un proyecto, de los proyectos eh, eh, que se denominan Agenda 21, que se realizan en los, bueno, que hay institutos que lo solicitan, eh, son propuestas y, y presupuestos del Ayuntamiento de Bilbao. Uh -huh. eh, y, y se encuadran un poco en el área de medio ambiente, pero dentro de esa área se considera también que el medio, que el barrio es el medio también, el barrio el medio social, Y entonces hay una partida que se llama Corazones de Barrio, que va dirigida un poco a eso, a actividades que tengan que ver más con el medio cercano, con el barrio, no solo a nivel de comunidad, sino también pues hay gente que hace trabajos que tienen que ver con los árboles del barrio, con las calles, etcétera Entonces en el Instituto de Zorroza eh, pues se plantearon este proyecto y, y más vinculado a lo que era tratar de que los chavales y las chavalas conocieran la historia del barrio o pudieran de alguna forma recogerlo recogerla a través de la historia de los abuelos y abuelas y me propusieron a mí que, pues un poco, que, bueno, pues me, me, había una persona del instituto que, que fue la que se encargó de llevarla a cabo, que conocía mi recorrido y me propuso que, que pudiéramos trabajar conjuntamente y ver cómo, cómo llevar a cabo aquello. Ese es un poco el origen. Bueno, pues ahora cuéntanos eh, sí, un poco de sí, qué va. Sí, sí, bueno, la segunda de etapa, etapa de la historia sí. es que eh, en, el, en el barrio, en Cerroza, eh, hacía casi 10 años el movimiento vecinal se había planteado un proyecto bueno, con bastante mayor alcance que, que lo que ha tenido este, este pequeño trabajo que, que consistía en recoger la historia del barrio no solo a través de testimonios sino de documentos, reunir fotografías, etcétera. Sobre todo hubo una persona que fue quien estuvo más empujando este proyecto y con el tiempo aquello no llegó a acabarse, pero quedaron un montón de, de documentos reunidos y, y algunas grabaciones. Entonces decidimos, pues bueno ya que estaba eso recogido, de algún modo partir de ahí o partir de alguno de los materiales que estaban ahí. Yo lo revisé y me pareció que fundamentalmente las grabaciones eran siete fundamentalmente siete entrevistas a, a mayores a personas mayores, cuatro mujeres y tres hombres y, y que a partir de ahí pues la propuesta era que los chavales o sea, bueno trabajar nosotras con ellos por supuesto pero que fueran viendo tratando o intentando que participasen en todas las etapas de lo que sería desde que tienes una entrevista hasta que eso se ha transformado en un relato con una forma que puede, que puede servir para difundir para que en el propio barrio se tome conciencia sobre la historia ¿no? y sobre Esa dimensión de la historia que solo sale a través a través de las voces de la gente cuáles son más o menos de, de zorroza cómo empieza o sea que empezáis ir con, con el surgimiento del barrio o, o la no, que gente que hace, va llegando o... No, o sea, decir, las entrevistas ya, ya estaban hechas uh -huh. eh, entonces eh, vamos en, en este caso y en otros lo que yo hago es, es conservar los relatos es decir no es No hay una voz en no hay una tercera una voz en tercera persona perdón que va contando cuál ha sido la historia del barrio sino que que tú lees los relatos de la gente que lo está contando lo que pasa que ese relato es una, una, de ese testimonio transcrito se adapta se reordena y se sitúa de modo que leyendo un relato tras otro ...puedes irte haciendo una idea o que en cada relato se re, se resalta aquello que la persona ha tenido capacidad para darle más fuerza Y esos relatos que ha recogido, bueno, de los que te señalaron, sí. también ha recogido, claro, de, de chavales en la, las aulas, ¿no? No, los chavales no. lo que han hecho es trabajar sobre ellos. Decir, vale. Eh, pues por ejemplo, eh, una de las personas entrevistadas fue a ver una mujer que se llama Consuelo, Consuelo Clemente. Eh, nacida en el año 23 Entonces ella Había una grabación donde ella contaba Su historia, anécdotas, cosas que recordaba Cosas que más un, Una entrevista bastante abierta De modo que ella lo que cuenta es lo que más le ha Eh, lo que más le preocupa, lo que más guardan el recuerdo Lo que más le ha removido Es decir, que no es un, un cuestionario cerrado Sí, que no es eh, las cosas no, es del barrio No el interés y no el interés de la persona ¿no? Nos pues Entonces, con... pues bueno, por ejemplo, os leo un trocito uh -huh. eh, Entonces, este trocito que os voy a leer Es un poco el resultado de haber transcrito y, y de haber adaptado, pues en algún caso Cuando hablamos, repetimos, vamos para adelante, para atrás Entonces todo eso se trata sí. de de dar con fluidez para que tengas ganas de seguir leyendo ¿no? <risa> claro, ya. interés en el relato vamos uh -huh. eh, o sea, estaba una mujer que había en zorro, había nacido en Zorroza sí, nació eh, sí ella habla del inicio de la guerra sobre todo, o sea, cada uno en su testimonio se centraba en un aspecto y así es claro. como quedaba bueno, nace en el gente. 23 eh, sí, hasta, hasta el 36, no ya tenía 13 años ya, guerra, guerra. ya era consciente sí, sí, de la guerra y, y con 10, eh Eh, otros se centran más en, eh, en, bueno, lo, eh, pues en el, los chavales, los hombres, en lo que era el, el trapicheo de los chavales en torno en Encerroz, hubo una base militar y, y bueno pues había mucho trapicheo. La gente sobrevivía de robar cosillas en la base, de comer de las obras de los soldados. Del, del puerto también, y también no solo de trabajos oficiales, trabajaban más hombres que mujeres, eso lo cuentan ellas, lo que pasa que los hombres con contrato y las mujeres de aquella manera, ¿no? uh -huh. y, pero muchísimas más, vamos, y también eh, eso, siempre de recoger las obras, de aprovechar, de, de amañar, si había que limpiar las, la carga de patatas de un barco, pues no solo retiraban las podridas, sino que retiraban otras que quedaban ocultas bajo las que estaban podridas que quedaban encima, etc. ¿no? Vamos, que se aprovisionaban eh, como ya Esta podían. mujer fue evacuada, o sea, su, su familia, parte de su familia a Cantabria y Asturias, durante la guerra, regresan luego, eh, mataron a su padre, y entonces ella, con el momento que el, que el padre marcha... Eh, se alista en el frente, pues es en el, el último momento en el que lo ve cuando es pequeña y luego pues cuenta un poco lo que es sobrevivir, ¿no? Como una familia que está marcada como familia de izquierdas eh, en los primeros años de la posguerra, sobre uh -huh. todo, ¿no? Eh, bueno, pues os leo un trocito. Eh, hay apartadillos, este apartadillo se titula No te podías meter con nadie. Después de la guerra quedaron las cosas con un y afloja un poco... A mi madre mucho le han hecho sufrir, entre la Guardia Civil y la falange. Era una mujer que no estaba de mal ver, como se suele decir, y si a todo dices que no, pues látigo. Cuando ella volvió de trabajar tenía que pasar por delante de la, del cuartel de la Guardia Civil y la metían para adentro. La tenían allí media hora, una hora, lo que les diera la gana. Había allí un guardia que era de los peores, que la tenía allí con la mano en alto y mirando un cuadro de franco. Mi madre contaba que como vivíamos enfrente de la falange, cuando pasaba por allí también la metían para adentro otra media hora. Mi madre ha sufrido mucho y aguantó mucho. Venía un requete que andaba con polainas y le decía a mi madre, «Ahora las viditas de los rojos se van a tener que meter una guindilla». Y le dijo mi madre, «Espérate un poco a ver qué es lo que queda aquí, ¿eh?». Pero se murió mi madre antes que él. Eh, ¡Qué fuerte! Sí, bueno, pues era más o menos la, sí, sí. la, la cruda realidad, sería, vamos. Claro. Sí, sí, cómo se veía. Sí. sí. Eh, pues no sé, ¿queréis preguntar? O? No, pero bueno, ¿qué decir? ¿Ella, ella, ¿qué te contaba? para aclarar. No. O sea, o sea eso más o menos su vida, su, más. su vida, ¿no? era Ya contaba su experiencia desde... El, pero se refería siempre a los años malos. No, ¿no? la gente va con, va haciendo el recorrido, lo que pasa que cada uno para... O sea, decir, va haciendo el recorrido de su vida, sí, sí... Mm. Bueno, decir, yo he seleccionado trozos más llamativos o más sí, en ese sí, sentido, ¿no? pero, pero quiero decir que la gente va haciendo su recorrido, había una tienda, de una frutería, de allí la transformó en un bar, tal, eh, bueno... Se o sea, ¿no? normalmente iloma, te, lo sí. que ha recogido son testimonios de mujeres, ¿o no? Esto estaba ya grabado, Valle, <risa> vale, me pero, repito Sí, sí, sí, pero bueno, te quiero <risa> y... decir que si todo el libro, las grabaciones son todas de mujeres Son cuatro... De mujeres eh... y tres de hombres, has dicho, me parece Sí, sí. espérate que repaso 1 2 3 Tres hombres y un, 2 3 cuatro, cinco, cinco mujeres Sí, cinco porque mujeres hay, dos, hay una hombres. entrevista que son las mujeres hablándose a la vez y tal hmm. Sí, se selecciona más testimonios de mujeres, pero vamos... Es muy interesante, vamos, esto es siempre, pero en este caso, manera. exactamente, en este caso se ve con mucha claridad que, que son una entrevista que es medianamente abierta, es decir, que cada una elige según su por dónde le va eh, sus recorridos internos, pues los hombres se centran más en hablar de sí mismos y las mujeres más en hablar de sí De, de ellas, pero muy pero también de lo que pasaba alrededor. alrededor sí, sí. Eh, las mujeres hablan más en grupo y hablan de, de muchas más dimensiones de, de la vida. Y los hombres hablan de que se lo pasaban bien y de que curraban y punto. O de que curraban en la fábrica y salían, de si luego apoteaban, de si iban de putas. Y ahí no, eh, la, la, la mirada es mucho más eh, lineal Lineas. y mucho más centrada en sí mismos. ¿no? Y, y, la, y, y, vamos, y la forma de escribir de las mujeres es mucho más rica, en general. ¿no? Y bueno, pues esto es, vamos, que tiene motivos evidentes. Cuál, sí. ¿Te ha llamado la atención también alguna otra Bueno, puedes leernos algún sí, otro sí, ¿eh? de mujeres y alguno de un hombre para que veamos el contraste también. <risa> eh, pues a ver, esta es una vecina de Zorroza que tenía 92 años cuando fue entrevistada. Eh, había nacido en el año 1915. Crió o a, sea, bueno, ahora tendría 100, 100, 100 101. 100. Sí, crió a sus hijas e hijos y, y bueno, pues y luego se dedicó, vamos, eh, servía, sirvió en casa, se estuvo trabajando descargando mercancía de los barcos, limpiando en el muelle, trabajó como lechera, es más conocida como lechera en el barrio lavando ropa, limpiando casas... ¿Cómo se llamaba esa mujer? Eh, no hay nombre. Ah, vale, vale. O sea, hay personas que han preferido que no... no poner el nombre. El nombre. Uh -huh, sí. Uh -huh. eh, en algunas entrevistas estaban, en este caso, pero también en otros, estaban también presentes una hija, una sobrina, y esto siempre también da bastante más posibilidades para que la entrevista sea más rica, para que la persona... Para que hagan un poco de estímulo, uh -huh. de recuerdo, de complementar, etcétera ¿no? Sí, porque Poder igual también gente más gente mayor, pues igual la hija edades, se acuerda, pues me contaste esto. Sí, mamá, cuéntales ¿no? tal cosa eso en ese es. sentido. Cosas que pues contaban sí. ellas que igual luego no... Simplemente un no... comentario te impulsa a animarte a, a contar bueno, algo más. Que eso estabas es. Estabas un poco reprimidas, lo, lo diré no lo diré, ¿no? Uh -huh. en ese sentido. Eh, ella describe muy bien... Eh, Bueno, eso aporta su recorrido vital y describe muy bien lo que son la, eh, los, los recursos, la, los, las formas para sobrevivir al hambre. Y eh, es, es un poco salir de lo que es, claro, si hablamos de trabajos, al final acabamos hablando de hombres, pero si hablamos de, de la supervivencia, de, de, de, las, de los amaños, de las pequeñas cosillas, que al final es lo que más mantenía a las familias, pues entonces son las mujeres quienes estarán quienes estaban a cargo de todo eso, ¿no? entonces ella incluso va va repasando entre ellas sus familiares hacen un repaso y salen a la luz pues recuerdos en el barrio de un, mujeres que trabajaban de sanadoras de prostitutas como comerciantes las galleteras que comentabas tú antes vendedoras ambulantes ancianas que no tenían ya ni fuerza para trabajar pero que entre unas y otras les daban posibilidad para que apoyándose en otras mujeres que tenían más fuerza pero pudieran seguir haciendo cosillas en el puerto y sacar un dinerillo Eh, bueno, os leo un trocito uh -huh. eh, A ver, a ver Algunos trocitos Bueno, ella dice eh, Yo me acuerdo de ir a por leña, a las cortezas hemos ido Cuando íbamos a robar las leñas, menudas juergas que nos traíamos Íbamos todas las mujeres de la landa a recoger Y a por el coco que se caía de los camiones El coco... ¿os es ¿os el carbón, ¿no? No, el ¿no? coco es el coco eh, Vean, ah, <risas> me explico Estaba la fábrica de chimbo sí. y el aceite que se usaba para fabricar el jabón era el aceite de coco. Entonces llegaban barcos cargados de coco y de ahí se sacaba el aceite que, con, el que bueno, el el toneladas, con el que se hacía el no chimbo. No tenía Entonces, ni idea yo. es un emblema de, no solo el jabón chimbo, sino el propio coco, es un emblema de la gente mayor de Zorroza. ¿Ah, sí? Sí, sí, no entonces sabía. el robar el coco, el andar con el coco, el comerlo, porque claro, nosotros hemos empezado a comer coco, bueno, aquí a estar un poco más extendido pues hace sí. poco, ¿no? Pero, pero vamos, para ellos y hay. ellos pues era... Eh, por ejemplo, pone el ejemplo, ya recuerda una mujer, dice, Elena, la pobre se iba a confesar con don Vicente y le decía el párroco, hoy no robes, Elena, y le respondía a Elena, y entonces, ¿cómo mantengo a mis hijos? Siempre iba a confesar lo mismo que robaba el carbón y qué? pues que es que es así claro ella repasa mucho ese, ese tipo de, de, de situaciones pues y con a mí me, me pareció muy interesante también porque bueno salen más de un testimonio el tema del robo me, me parece súper interesante que salga con todas las letras uh -huh. eh, o sea que robaba y que, yeah. Y, que, y, y con toda Pero la que dignidad no veían, de decir, claro. hostia, es que sobre o sea, no había otra forma, y ni nos dejaban otra forma. ¿no? Y sobre todo entre las familias que estaban más vinculadas a la, a la izquierda, que tenían menos posibilidades de entrar en fábricas y en otros sitios. ¿no? Y también hay gente que recuerda como de, de ciertas fábricas, en el momento que, que el ejército ocupa el barrio... Eh, ...se echa a todos los trabajadores de la fábrica... ...porque igual los dueños estaban más vinculados a la... ...a la actividad de la República... ...entonces, eh, pues bueno, si, si, si, si está un nuevo, un nuevo dueño titular... ...y entonces se coge nueva gente, ¿no? Ella dice, hay otro trocito que dice... Eh, ...yo trabajaba mucho en el muelle porque era joven... ...allí trabajábamos muchas mujeres, casi no había hombres... ...es fácil que habría solo media docena de hombres... ...¿qué hacían los hombres? ...poca cosa... Bueno, iban a trabajar a los talleres a relevos... A los talleres venía la gente desde Baracaldo, con la cestita esa de madera donde traían la comida. Bueno, o sea, lo tenía muy claro y ya lo que repasa sobre todo es una y otra vez todo todos los trabajos de las mujeres, no las tareas. En el, en el librito este hemos metido un apartado... Eh, Yo lo hago más de una vez en, en, en estos libros que recogen testimonios... Uh -huh. ...con los oficios, pero no, no... O sea, ¿dónde está? Aquí. Más que llamarlo oficios, lo llamo espacios laborales de cerroza. Y, eh, y entonces hago una división entre oficios y dedicaciones de supervivencia... ...y, y empresas y fábricas. ¿Por qué? Pues porque si recogen solo empresas y fábricas o oficios con nombre... Eh, pues estás hablando de los hombres Y si ya hablas de dedicaciones de supervivencia Pues te sale una lista muchísimo más larga Al doble de ¿Y larga a ver, algunos, sí de las... alguna, a ver... Y muchos, no todos De mujeres ¿no? Esas Entonces, actividades de supervivencia no, pues, eh... Coger bueno, el coco <risa> sí, Ir a la briqueta Que le llamaban ellos es eh, pues Era ir a robar o sea, En un momento que un camión estaba desatendido De vigilancia O los restos que quedaban O cuando había... Eh, barcas que estaban a la espera de descargar, pues los chavales y las mujeres, ¿no? Sobre todo, eh, otros otros que también son de, de hombres, ¿eh? La agricultura, bueno, pues tanto de hombres como, como de mujeres, ir al coco, pues era eso, ir a robar el coco, comercio de productos agrícolas, hay, bueno, pues por supuesto hay mujeres que han trabajado también como contables y administrativas en oficinas, coser, coser los arcos que se usaban en la carga y descarga, había que coserlos luego coser la ropa de los trabajos de los trabajadores, el cuidado de familiares, eh, los trabajos como extraperlistas en buena parte los hacían eso las sí, mujeres. Eso yo creo que había en casi todos los animales, animales, claro, bueno, en todos los lados, pues sí, Y lo sí, de canadora, sí, sí, lo de las goseras, sí. los que te hacían sí, wow, los gosos, sí, yo me sí, acuerdo claro. de niña de claro. ir a una de, de, de allí de en Basaurí sí. al lado había una que se llamaba Juanita, que mm. cuando te hacías una torcedura mm. o algo de eso, ibas donde Juanita, ahí. Bueno, de santa vale. sí, sí, sí, sí yo me acuerdo perfectamente sí. con aceite ella no sé qué hacía se ponía sí, aceite caliente y te masajeaba allí te ponía una venda y a la ya estabas lista y lo que me llamó la atención es lo del coco porque siempre teníamos yo tenía la idea que para hacer el jabón lo que se utilizaba era sebo grasa todo lo peor y había un olor nauseabundo siempre por esos lugares no y lo que me llamó la atención es que había Cocos, fíjate tú, Cocos igual, en esa igual. época A saber, ¿eh? es que llegaban los barcos, claro Y llegaban los barcos saber, y, y salía el aceite de coco O sea, sí. es que eso, pues me yo, ha sorprendido un lujazo, Por eso, bueno, la, eso el jabonchismo es un tan bueno A saber si había mezcla y se Pero me que el jabón chimbó con... No. Es decir, que si usaba el coco parece evidente Yo tampoco afirmaría que solo el coco Eh, es decir, que se combinara con otras cosas que habría que, que, que habría yo no sé si Chimbo solo fabricaba el jabón Chimbo otro tipo de jabón de tocador también otro tipo de jabón yo que yo sepa el jabón, Chimbo, el de toda, el toda la vida es el más el famoso chimba. y el más extendido el, chimba, el Chimbo, que sí. es el que ahora también que, pasa al dermatólogo eh, y te dice jabón Chimbo esto sí, está en boca de, pero te te de mi todo mi el mundo pero igual podría combinarse el, el coco yo sí sé que le da más espuma y puede que fuera otro el que, el que de verdad hace la reacción química uh -huh. Muy interesante pues sí. Todo lo que sea la recuperación bueno, oral Bueno, pues vamos sí. Bueno, pues vamos a ir terminando ah, eh, entonces Yo lo único que quería saber era Si tienes otro proyecto Aparte este ya <risa> que está terminado Si vas a empezar en algún otro grupo ya De memoria oral o qué <risa> O estás <risa> en ello ya No, no está, hay, un, hay un proyecto A la espera de Hay un proyecto a la espera de De, de saber si está o no subvencionado, que es la, que es la eh, pro, pro, prolongar lo que es la, una base de datos con historias de vida que se llama Rimemoria, que ya ah. tiene dos años de vida. Yo, estoy, yo, yo lo que tengo entre manos ahora es un libro sobre la vida en las chozas en Tarifa, que es un tema que recogí hace años y que cuando tengo la choza libre, entre comillas, le pego empujoncillos. Vida en chozas de piedra y techo vegetal. Las chozas prehistóricas, solo que en los años 70. ¿Ah, sí? sí? ¿Había eso en Tarifa en los 70? Hasta los años 70. Ah. Uh -huh. Lo que son las chabolas de toda la vida, ¿no? No, pero, no. no, no porque eran... eran Las chabolas también hay tema ahí. Ah, Aquí y había piedra chabolas. Seca. Ya, ya. Piedra, piedra, piedra seca, que es piedra sobre piedra, sí, sin sí. masa, y techado vegetal de castañuela, que es un tipo de junco. ...o de retama o eso se da más en el campo, ¿no? Sí, Ajá. en el campo... Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya tenemos que dejar... Sí, bueno, sí, Beatriz, sí. pues nada, un placer sí, sí. que ha estado con nosotras... Igualmente... Y sí. ya sabes, no te vamos a hacer el test porque tú ya eres una feucha hoy... ¿eh? Pero sí, te voy a... Muchísimas. Puedes escuchar a supuesto, este eh. grupo que es la música, letra, voz y guitarra... ...es una chica, Andión y Lu, aunque el grupo se llama Puro Luego... ...que podrían haber cogido el, el premio nobre también... <risa> ...o sea, no, directamente... ...aquí para que lo disfrutéis... ...a lo largo de los años... He vivido algunas cosas que creía tan, tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera. Aunque provocara guerras y si alguna la sufría no tardaba disfrazar la mente enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra. Me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixia a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí... Bailando funerales, negando realidades Y anoche que la vi sentada frente a mí Llorando soledades, pidiendo amor enfermo La odio Y aún siento que agoniza la odio Quitadla de mi vista cogiste el corazón y lo vol Viste piruleta, no ves que se está acabando Queda solo el palo y pincha Déjame gritarles que No se me acerquen mientras vivas Si me tocan les amarras Y así no van a quererme Para ti un gran fracaso Siempre fue una gran victoria Quiero desgarrarte el alma Y que no puedas ni opinar moler tu gran castillo y aplastar tus ideales y es que desde que agonizas me siento mucho más viva. Necesito un abrazo porque anoche asfixiaba a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta.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 ...el rincón de las lunas perdidas... ...con Frida. Bueno, como hemos empezado el programa... ...hablando del premio Nobel y de Bob Dylan... ...y de los poetas y de los músicos... Eh, yo he querido traer y eh, recordar a una premio Nobel de literatura del año 1996, Wyslava Szynszborska. ¿Cómo? Wyslava Szynszborska. Es que es polaca y seguro que lo pronuncio mal. No, no, no, vamos, pero... que lo no había oído yo. Wieslava Zinsborska. Wieslava Zinsborska. Es que eh, Es como... Eh, fue un, una mujer que, por lo mismo, que cuando se dice... Bueno, y Vod Dilan, ¿y quién conocía a Veslava no Pero los premios Nobel tiene que ser para dar reconocimiento a poetas, escritores o músicos que han hecho mucho por la humanidad. Y en este caso, Veslava eh, por su historia, por su historia en Polonia, por su implicación... Con, con todo lo que le tocó vivir, eh, y sobre todo en la época, ella nació eh, a principios de siglo, bueno, se murió en el año, eh, el, el premio lo recibió en 1996, creo que se murió en el año 2003 o 2004, no hace mucho, ¿eh? Eh, y esta mujer quiero traer solamente una anécdota no porque además el premio es muy grande creo que el premio de los de los Nobelbeles un millón de euros mm, es una, Un pastizal es un pastizal ¿no? sí. entonces sabían en las anécdotas de en qué se gastaba no, que mucha gente bueno se puede gastar en lo que quiera no pero esta mujer hasta que finalizó ...dedicó el premio eh, del premio Nobel, en eh, primero en comprarse una casa... ...ya vivía en una casa en un cuarto piso sin ascensor... ...primero en comprarse una casa y hasta que se murió... ...a su secretario le dejó escrito que fuera repartiendo el premio... ...en poetas, escritores, revistas de literatura... Lo... ...o sea, en potenciar y ayudar ah, um, así, eh. al mundo literario y al mundo de la poesía. Entonces, eh, me parecía que... Ah, y puso una condición... ...que no se contara en vida... ...porque hay muchas personas que... ...que dan y donan... ...porque además así... ...desgraban, etcétera, etcétera... ...y lo cuentan y parece que son muy generosos... ...pero tienen otra cosa detrás... ...sin embargo, ella, Guitzlawa... ...lo que hizo fue... ...hacerlo en vida hasta que se murió... ...pero que no se supiera hasta que ella falleciese... O sea, ...es una de, de sus características... ...a mí me la descubrí... ...cuando le dieron el premio Nobel... ...pero ahora ya... La tengo en mi, en mi mesilla de noche Es un libro traducido eh, Y todo el libro Toda poesía toda poesía traducida Pierde su musicalidad original Pero bueno Creo que, que recoge bastante su esencia Nada dos veces Nada sucede dos veces Y es lo que determina que nazcamos sin destreza y muramos sin rutina. No por ser el más obtuso en la escuela del humano puedes repetir el curso de invierno o de verano. Ningún día se repite, ni dos noches son iguales, ni dos besos parecidos, ni dos citas similares. Hace poco por tu nombre alguien te llamó de cerca. Pensé que caía una rosa desde tu ventana abierta. Hoy tu mirada reulló, clavo la mía en la hiedra. ¿Rosa? que es una rosa? Es una flor, es una piedra. ¿Por qué al instante presente, vértigo y pena procura? Hoy siempre será mañana, es y será su hermosura. Entre sonrisas y abrazos, verás que la paz se fragua, aunque seamos distintos, cual son dos gotas de agua. Qué bonito. Qué bien es sencillo, eso también Bueno, este es sencillo a ver Encuentro inesperado Somos sumamente corteses los unos con los otros Decimos, qué agradable encontrarnos después de tantos años Nuestros tigres beben leche, nuestros halcones van a pie Nuestros tiburones se ahogan en el agua Nuestros lobos bostezan frente a jaulas abiertas nuestras víboras se quedaron sin relámpagos los monos sin inspiración y los pavos reales sin plumas los murciélagos renunciaron a nuestro cabello tiempo a sucumbimos al silencio sin acabar la frase sonreímos sin recursos nuestros humanos no saben qué decirse Esta es una poesía totalmente metafórica mm -hmm. sí el agua. En la mano me cayó una gota de lluvia, una gota de agua de las venas del Ganges y del Nilo, de la escarcha que ascendió a los cielos desde los bigotes de una foca, de los cántaros rotos en las urbes de iso y de tiro. En mi índice el Caspio es mar abierto y el Pacífico dócil en el Rudagua muere Ese riachuelo que echó nube París sobre París sobrevolaba a las tres de la madrugada del 7 de mayo del año sete, 774. No existen bocas suficientes para pronunciar tan fugaces nombres. Agua. Debería nombrarte en todas las lenguas y articularte vocal a vocal. Y a la vez guardar silencio por respeto al lago que aún no tiene nombre. Ni existe sobre la tierra, como tampoco en el cielo existe la estrella que me refleja. Alguien se ahogaba. Alguien moría pidiéndote a gritos. Fue hace mucho tiempo. Ayer. Casas salvaste del fuego y casas contigo arrastraste. Casas como árboles y bosques como ciudades. Estuviste en pilas bautismales y en bañeras de cortesanas. En besos y en ataudes en el desgaste de las piedras y en el sostén del arco iris en el sudor y en el rocío de pirámides y lilas que ligereza encierra una gota de lluvia qué delicado el roce del mundo cualquier cosa acontecida en cualquier lugar y tiempo escrita está en el agua de Babel qué bonita es preciosa que es, es es homenaje al agua, agua. que Preciosísimo No sé si tenemos, ¿Sí, tenemos tiempo tiempo Sí, sí, yo estoy Vamos, aquí, traspuesta <risa> El álbum <risa> Quiero que sigas, que sigas, que sí, sigas. Yo uh -huh. os la recomendaría sí. El álbum Nací en mi familia Murió de amor Romance sí hubo Pero No cosa seria ¿Tísicos Romeos? ¿Julietas con dicteria? No, alcanzaron la vejez en flor Ni uno murió de carta sin respuesta Con letra por las lágrimas borrosa Llegaban vecinos, trajes de fiesta Con anteojos, levita y una rosa Nadie se asfixió dentro de un armario Por huir de maridos de sus amantes Faralaes mantillas ni volantes, echaron a nadie de la foto por falsario. ¡Cuán lejos sus almas del infierno del bosco! Sus pistolas no defendían amores furtivos. Morían a balazos, más, por otros motivos, en el frente, en un catre bien tosco. Ni la bella, la del moño vistoso, con ojeras como de bacanal, Partió a vela en pos de un joven fogoso por el mar de una hemorragia cerebral. Antes de Daguerre tipo, quizá hubo veras pero no en las fotos de mi familia. Los días tenían tempo de vigilia y ellos morían de gripe o de paperas. ¡Qué fuerte! Me ha ver, así, ¿no? sí. Esa, o sea... es como dura esta ¿eh? es, sí. es, es, esta es como aparentemente un... eh, suave porque bueno a veces escribe así como por encima pero es muy profunda sí sí, sí. muy profunda. termino con prospecto no nos da siempre eh, bueno ¿sí sí, es cortita, sí. Sí. Mm, Venga. lo voy a sí. hacer un poco de prisa prospecto soy un ansiolítico actúa en casa hago efecto en la oficina Me presento los exámenes, comparezco ante los tribunales, reparo tacitas rotas. No tienes más que ingerirme, ponme debajo de la lengua, no tienes más que tragarme, con un sorbo de agua basta. Sé enfrentarme a la desgracia, soportar malas noticias, paliar la injusticia, llenar de luz el vacío de Dios. Elegir un sombrero de luto que favorezca. ¿A qué esperas? Confía en la piedad química. Todavía eres un hombre, una mujer joven. Debes de seguir en la brecha ¿Quién dice que vivir requiere valor? Dame tu abismo Lo acolcharé de sueño Me estarás para siempre agradecido Por las patas sobre las patas Que caer de patas Véndeme tu alma No te saldrá otro comprador No existe ningún otro diablo Qué bueno, bueno y, y, y lo bien que lo hace Frida ¿eh? Las dos cosas Total, Qué verdad. buena la poesía y qué bien lo hace Vivamos la poesía Y, y tanto De descubramos la poesía Bueno, pues nos vale. despedimos Hasta el viernes de la semana que viene Y el programa se repite sí, mañana. mañana sábado De 7 a 8 sí. Y bueno, pues para terminar Vamos a dejar con otra que podía haber sido También premio Nobel bueno, a ver, <risa> Hombre, ya a sé ver que quién... es un poquito de ironía Bueno, pero que en ello están Venga, La chica de antes Que es la del, la del grupo Puro Luego Es de aquí de Bilbao El vale. grupo es de aquí de Bilbao es Esta, sí Esta es de Murcia, es una murcianica, pepa Robles se llama, y vamos a escuchar ya por último, Édase una vez una princesa. Vale. Pues no pues, es de poña, pues eh, porque Bob Dylan ha abierto el campo a los músicos para el premio Nobel. Claro, yo sé que, bueno, pues de principio, pues bueno, poquito a poco, supongo que están haciendo cosas Ay, ahora, son muy jóvenes. Vale. Bob Dylan tiene ya cuantos años, setenta y pico, claro, estas son gente joven que está escribiendo claro, ¿sí? cuando tenga no 72 pues, sí. pues fíjate, claro. 80 pues nada, nos despedimos las feuchas y bueno, hasta el viernes el que viene agur. agur y la corona era una guitarra que tocaba como los ángeles con la boca de fresa era así un no puro principio azul destronado y sin un duro navegando en una estrella de levante sus miradas se cruzaron en un cante ay, qué gitano más puro ay, que negra melena me lo llevo que me cante bajo la luna llena Llena, llena, llena, llena, llena Llena me te va a zunabemba llena, llena, llena, llena, llena Llena me te va a zunabemba Yo no te lo lleno más Yo no te lo lleno más Llena me te va a zunabemba Ya un poquito, un poquito de compa El gitano puro De ojos verdes Le gusta la bebe, bebe, bebe, bebe, bebe. Y cuando bebe más de diez cervezas Le enturbia la cabeza Y el alcohol corre por su pena Y cuando empieza ya no frena Por ti mi vida biardotó Y me tomo medicina pa'l alcohol Y yo tan princesa Me voy de vacaciones con la medicinica A ver si ya mi chorbo se deja la bebía Cantaremos cancion en terraza con mesitas Que sea posible el cobro y ganar una perrilla Pero al llegar al bar, la primera caña se va a emborrachar, a mí no me engaña, huye, uh, yeah, huye. Uh, yeah. Que no hay maña que lo aparte de la caña, ni gitano que se lleve de la mano, ni princesa con boca de fresa haciendo de sapo, príncipe guapo, huye, uh, yeah, huye. Uh, yeah. Razón, corazón, corazón, razón, razón, corazón, corazón, corazón, corazón. Ay, cuánto corazón, ay, nene. Y si lo apaño con un baño, nene, nos bañamos, salte de la barra. Vale, si guía, va por la sombrilla, que yo en la barra me quedo una mejilla. Tu que me sorprimo por bulería, que al camarón yo lo conocía, que estuvo el otro día en que a ah, que volando voy, volando vengo, en esta barra no más me entretengo, si te va otra galaxia para despir tu libertad, yo me de tu cara y la tengo ya. Uy, uh, huye. Yeah, uh, yeah. Eta pena he Ay, ay, que el cuento se